Muy buenos días a la audiencia del país. En Mendoza, el gobierno provincial pretende reformular la Ley Provincial 6.354 del Niño y el Adolescente, sancionada en el año 1995. La presente ley tiene por objeto la protección integral del niño y el adolescente como sujeto principal de derechos. Este intento de reformulación despertó el rechazo de los trabajadores y trabajadoras de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, DINAF, que corre riesgo de desmantelarse. Javier Riollo, trabajador de la DINAF, explicó la situación. El problema se da en varias situaciones. Primero que eh, esta ley provincial, hay proyectos de ley que se vienen discutiendo hace mucho tiempo, con el aporte de todo el mundo. Se viene discutiendo desde todos los sectores, con un proceso de discusión muy interesante, territorial, institucional, judicial, activos, los municipios, las organizaciones sociales, los trabajadores. Hay un montón de gente que trabaja con la NIE en diferentes ámbitos, que tenía que ser parte de este proceso. El sí. problema que se da es que ese problema discutido, se deja a un y presentan otro con un cierto apuro de presentarlo en octubre que no había sido discutido. Entonces ahí es lo primero es que, que se plantea, ¿no? Ese proyecto de ley está en un proceso de discusión, que lo que hemos pedido es eso justamente tiempo para discutir. No estamos... En contra de la modificación de la ley, estamos en contra de que se haga algo así compulsivo, que presente un proyecto que no refleje la mirada de todos los sectores que trabajamos con UBED. Al mismo tiempo, Javier Riollo nos contó cuáles son los peligros de esta modificación. Aquí hay dos temas. Uno tiene que ver con los derechos de los trabajadores. Cuando uno se habla de desarmar, mantelar dinar, supone que se tiene que armar otra cosa, que reemplace ese laburo eh, en mucho mejores condiciones. ¿no? ¿Cuál es el riesgo de cambiar el line-up? Es perder el trabajo. Que compañeros eh, pasen a los municipios en peores condiciones de las que tenemos. Que eh, armen eh, algunas cosas, por ejemplo del el COSE, en lo que es el sistema de responsabilidad penal juvenil, Y después está la, la cuestión técnica esencial, eh, que tiene que ver con el trabajo de los pibes, el abordaje, el, el, qué herramientas vamos a tener, qué recursos. Muchos de nosotros en la AINAS hemos pedido que lo mejor que podemos hacer o trabajar en la AINAS es ir a trabajar a terreno. No esperar que el pibe llegue a la INAF, sino ir a ir a trabajar a, a los barrios para evitar que justamente los pibes lleguen a la INAF. Para el informativo Farco, reportó Radio Comunitaria Cuyum.